La desaparición forzada de personas es uno de los crímenes más infames que se han cometido en la historia de la humanidad. Y quienes estamos aquí podemos dar fe de esta dramática realidad que padecemos miles de familias muertas en vida por la desaparición de nuestros seres queridos. Nadie de las mujeres y hombres aquí tenemos memoria de haber vivido en, un, en nuestro país el terror, la injusticia y la impunidad como ahora la vivimos y nos la acera día a día. Este delito de lesa humanidad atenta no solo contra nuestras familias, sino contra la nación entera. Quienes estamos aquí somos apenas una pequeña expresión de miles de familias que estamos viviendo la misma tragedia de tener uno o más familiares desaparecidos. Se suma a esta la experiencia común de la desesperación, la impotencia e indignación ante la nula actuación de los gobiernos federales y estatales. El peregrinar por el infierno de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia nos ha permitido ver otras realidades conocidas por la mayoría de nuestras familias. La humillación, el desinterés, la discriminación, la indiferencia, a fin de cuentas, la no justicia. Cientos de funcionarios de todos los niveles nos han hecho sentir y nos han mostrado con su no acción que nuestros seres queridos no tienen derecho a ser buscados. Las acciones que todas las familias hemos hecho para la localización de nuestros seres queridos nos llevó a encontrarnos en el camino de la no justicia de las instituciones de gobierno y nos abrió el de la solidaridad y dignidad de las víctimas que nos negamos a quedarnos en esta condición y que pese a nuestra impotencia y rabia juntamos nuestros dolores y nuestras esperanzas y decidimos unirnos para juntas y organizadas Logremos el ansiado anhelo de encontrarlos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. De manera individual al principio y unidos después, los familiares hemos sufrido día a día la indolencia de las autoridades, así como la falta de respuestas a nuestros clamores y demandas. Ocultar o negar esta tragedia ha sido la respuesta común de los gobiernos estatales y federales, de un partido o de otro. Los legisladores han hecho puntos de acuerdo como si estos fueran simples trámites administrativos de canalización. Esta indignante evasión de responsabilidad entre unos y otros lo único que, hecho, que ha hecho es hacer a todas las instituciones de gobierno cómplices por las graves violaciones a los derechos humanos que están realizando contra nuestras familias. La búsqueda que nosotros sí hemos Realizado y que en varios casos las autoridades han obstruido, nos permitió que cientos de familias con desaparecidos en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, nos fuéramos encontrando y organizando con la esperanza de que la búsqueda arrojara resultados positivos. De hecho, en algunos casos y por corto tiempo, Algunos gobiernos estatales parecía que tomaban el asunto con seriedad y responsabilidad al darle seguimiento a las denuncias presentadas. Sin embargo, no hay resultados. Han sido negativos. Ante esta situación, decidimos acudir con los representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil para hacer un frente común Y corresponsable para hacer más fuerza y con la esperanza que esto nos ayude a encontrar a nuestros seres queridos. Ya organizados como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, f u n d é y como colectivos de familias de desaparecidos en Guanajuato, en Sinaloa, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Baja California, es que hemos ya conformado otros espacios como la red, de defensores y defensoras de derechos humanos y familiares con personas desaparecidas en el norte del país. Pero a muy poco tiempo nos fuimos encontrando con más y más familias de diferentes estados del país que vivían la misma tragedia y por eso vamos sumando fuerzas para hacer lo que hasta hoy no han hecho las autoridades por iniciativa y responsabilidad, encontrar a todas y todos los desaparecidos en el país Y detener las desapariciones. Nuestro caminar se ha hecho movimiento de esperanza y dignidad. Nuestros pasos tortuosos y desolados se encontraron con los de otros hombres y mujeres dignas, como el de la señora María Elena y el del señor Javier Sicilia, y el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y así pues, los sin nombre, los sin rostro, los sin derecho a ser buscados, nuestros amados hijos e hijas, nuestros amados padres y madres, se han vuelto impulso de dignidad y valentía. Por eso estamos hoy aquí, porque queremos juntos romper el cerco del miedo y la invisibilidad. Hoy venimos a esta audiencia cargados de esperanza por respuestas positivas que nos lleven al encuentro con nuestros seres queridos. No pedimos mucho, no exigimos más que lo justo. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.